es una de las noticias más deseadas es una de las más esperadas hablamos de la curación del SIDA y ya se están dando los primeros pasos firmes para conseguirlo Y vamos a hablar de este tema con la doctora Mikuón, es hematóloga del Gregorio Marañón, es hematóloga responsable de la sección de trasplante de médula ósea del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Está esta noche con nosotros, es mi Mikuón. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. En principio y en primer lugar, eh, felicitarte porque la investigación está teniendo muchísimo impacto, lo que habéis conseguido, que es su primer paso de lo que vendrá en el futuro, porque, como digo, es un primer paso hacia un final que todo el mundo quiere. Pues sí, estamos haciendo un esfuerzo importante desde hace muchos años en el terreno del trasplante y en este caso con pacientes con infección VIH. Y tenemos esta noticia nueva de, de este paciente, eh, que es el segundo paciente que ahora, o sea, eh, después de mm, unos eh, 16 meses de estar sin tratamiento antirretroviral, eh, trasplantado de células de un donante que tenía la mutación que hace que esas células sean resistentes al HIV, eh, vemos que está eh, curado y es el segundo paciente eh, con estas características cuando decimos eh, la palabra que está curado eh, somos, eh, eh, podemos eh, decirlo, es una afirmación eh, que puede sonar eh, muy fuerte pero es eh, la realidad, esta persona por lo menos y estas es, eh, personas si y con este método eh, se puede invisibilizar la enfermedad hasta casi curarla eso es Eh, eh, no hay todavía eh, mucho seguimiento, aunque en realidad el paciente de Berlín ya lleva más de nueve años del trasplante y no tiene rastros este significativos del virus no tiene necesidad de tratamiento antirretroviral desde que se trasplantó. Entonces el paciente podemos decir que está Eh, curado al menos desde el punto de vista funcional. Y eh, este eh, siguiente caso lleva mucho menos tiempo, porque lleva solo 16 meses sin tratamiento, pero es el primero que sobrevive a las primeras complicaciones graves de un trasplante y en el que a día de hoy, eh, al menos a día de hoy, no vemos tampoco eh, rastro viral en los estudios de alta sensibilidad que se hacen en estos pacientes, eh, estando sin tratamiento antirretroviral. Entonces es cierto que es un poco precoz quizás eh, hablar de cura, en este caso, en este segundo caso, pero tiene eh, muy buenas este, expectativas, ¿no? Ya sé que es eh, muy complicado, pero eh, sí te pido que nos lo cuentes, que nos lo transmitas y que la gente que nos escuche sepa un poquito cuál es el proceso, porque todo viene de un trasplante de células de madre. ¿Eso qué significa cambiar la composición interna genética de una persona? Es muy importante que eh, dejemos muy claro el concepto de que estos pacientes, en particular, eh, se han hecho un trasplante de médula ósea, es decir, un procedimiento que es muy complejo, en el que hay que administrar quimioterapia a dosis altas y recambiar todo el sistema hematopoyético, que es donde se fabrica la sangre, por otro tejido hematopoyético, que es la médula ósea de un donante sano. sí, eh, Esto se ha hecho en estos casos porque tenían, una enfermedad hematológica maligna, cáncer hematológico muy grave. No todos los cánceres hematológicos requieren un trasplante, ¿de acuerdo? Y no todos los pacientes que tienen indicación de trasplante pueden hacerlo, porque eh, por distintos factores, ¿no? Y en estos dos casos, la indicación por la que han recibido un trasplante es por su enfermedad hematológica grave, no por el HIV. ¿sí? Entonces, eso es muy importante aclararlo primero. Entonces, como en otros pacientes que tienen enfermedades hematológicas malignas graves requieren un trasplante, el procedimiento es muy similar. ...que es el que acabo de comentar, poner bueno, quimioterapia o a veces también radioterapia... Eh, ...y eh, reemplazar todas las células, tanto sanas como malignas del paciente... ...por otras de un donante sano. Y eh, en este caso, como estos, estas células del donante sano albergaban una mutación... ...que en muy pequeña proporción eh, de la población general está presente... ¿eh? Eh, eh, ...lo que hace es conferir que a esas células resistencia... ¿eh? a la infección por VIH. Y en estos dos casos lo que ha ocurrido es que después de un tiempo de estar sin tratamiento antirretroviral vemos que el virus no, no se replica y no se detecta en ninguno de los tejidos estudiados. Doctora, en estos dos casos que nos está refiriendo que se ha conseguido quitar ese tratamiento para prácticamente curarse por lo, por el seguimiento que se está haciendo y que ya no, no tienen esas células malignas. Eh, en los casos que ustedes están investigando y que se les, les, les ha hecho también esos trasplantes, ellos en esos trasplantes de médula ósea no tienen esa mutación En ese caso, si no se tiene esa mutación, eh, se pueden curar, pero no totalmente. Cuéntenos qué diferencia hay de un caso a otro, cuando se tiene claro. ese trasplante de medula ósea con la mutación a cuando no se tiene. Claro, cuando no se tiene, que es la mayoría o la gran parte de los pacientes que tienen, requieren un trasplante, se van a trasplantar de células que no tienen esa mutación de, de estas características. Eh, nuestro estudio, que lo publicamos recientemente, y eh, nosotros, el negro Marañón, tenemos particular experiencia y desde hace mucho tiempo en este tipo de trasplantes, eh, lo que estamos viendo es que después de mucho tiempo del trasplante, con las técnicas de alta sensibilidad, aún sin haberse trasplantado con células mutadas, no vemos rastro del de, eh, reservorio viral, es decir, del HIV. Pero la diferencia es que todos estos pacientes a día de hoy siguen con su tratamiento antirretroviral. Eh, uno diría, bueno, pero entonces están con tratamiento antirretroviral y por eso no se ve el virus. Eh, comparando pacientes que toman tratamiento antirretroviral pero que no han recibido un trasplante, eh, en las, el, el reservorio es que, No se detecta para nada, es decir, en comparación con los pacientes que no se han trasplantado es prácticamente nulo. La única manera de saber si eso es equiparable a aquellos pacientes que recibieron un trasplante con células mutadas es... Dentro de un ensayo clínico controlado sí, y en pacientes muy seleccionados, eh, según parámetros específicos, eh, quitarles el tratamiento re antirretroviral para ver si esa no detección de virus en ninguno de los tejidos se mantiene o no, ¿no? Ya sé que esto es eh, mirar muy al futuro pero eh, con lo que estáis haciendo que es eh, fantástico se ha abierto una puerta hacia la curación pienso yo, no sé si es eh, válido o no decirlo pero pienso que se ha abierto una puerta a la curación de muchas enfermedades eh, que de una forma u otra atacan al sistema inmune en el caso del SIDA pero muchas de las enfermedades de las que eh, se hable que son eh, terribles, eh, tienen el sistema inmune como el epicentro de, de muchos Muchas de las cosas que ocurren. ¿Eh, ¿Se ha podido abrir una gran puerta hacia el futuro? Bueno, yo creo que particularmente dentro del campo del HIV es desde luego algo muy esperanza, esperanzador. Y eh, nuestros esfuerzos, eh, no solamente nosotros, sino muchos grupos en, en distintos países, estamos intentando, tra eh, eh, tratando de dilucidar cuáles son los mecanismos por los cuales unos pacientes sí logran eh, erradicar el virus o al menos lograr que no se detecte, comparado a otros, y tratar de disecar cuáles son esos mecanismos. Cuando conozcamos mejor esos mecanismos, seguramente podremos desarrollar terapias menos tóxicas y más dirigidas hacia ese objetivo. Precisamente sobre este asunto, Quería consultarte porque eh, lo que estáis haciendo, eh, la puerta que se ha abierto, eh, el final, el destino es eh, la curación de la enfermedad, no cronificarla, que es eh, lo que se estaba consiguiendo un poquito hasta ahora. Eh, ¿Crees que eh, quienes eh, tienen que apoyar el gran capital, eh, las empresas eh, farmacéuticas, apoyarían una solución a la enfermedad eh, que no implique esos eh, tratamientos carísimos? Bueno. Eh... Es una competencia no importante eh potencial potencial y probablemente eh, si, lo, si lo planteamos desde ese punto de vista no Justo las empresas que tienen esos fármacos probablemente no, no sean las que sean más entusiastas. Pero teniendo en cuenta otro tipo de beneficios, yo creo que eh, el sector privado también puede estar muy interesado. La terapia génica, por ejemplo, es lo que eh, se está desarrollando también, eh, sobre todo en centros en Estados Unidos, que probablemente tenga mucho futuro en este contexto. ¿no? Pero desde luego sí se eh, vale la pena eh, eh, apoyar, Eh, eh, no solamente, digamos, este, logísticamente, sino con, con recursos, este tipo de investigaciones, sobre todo cuando se están haciendo en centros públicos como el nuestro. En el caso del paciente Timothy Brown, que, que es el, el paciente este alemán, ¿se puede decir que, que era el paciente cero? Y no sé si cuando se le hizo ese trasplante de médula con esa mutación se sabía lo que se podría llegar a conseguir o fue casi como una sorpresa ver la reacción que tuvo su cuerpo a recibir este trasplante? Para... No, esto fue, esto fue buscado en este caso. eh, Ajá. Esto fue buscado y, de hecho, eh, cuando se requirió un donante, eh, el doctor Hutter, que es el autor del, del manuscrito, y el que buscó el donante específico con esa mutación, sí porque eso es una mutación, una característica que de rutina no se mira, en las células. En este caso se buscó de forma específica y a, a ver, lo, lo que tuvo fue mucha suerte en encontrarlo, ¿de acuerdo? Y que luego fuera bien el trasplante y de hecho estaba programado justamente con la idea de eh, lograr este objetivo, quitarle el tratamiento antirretroviral de forma precoz, ¿eh? O sea que no fue una sorpresa, es una grata sorpresa, eh, entre comillas, ¿eh? Que lo mantenga durante el tiempo y que eh, hayan pasado tantos años y que siga estando igual, pero eh, desde un principio, en ese, ca en ese caso se buscaba ese objetivo ¿Y ahora cuál es el camino a seguir? Porque habéis abierto una puerta y lo ha recibido bien la comunidad científica, habéis publicado vuestros informes en revistas científicas, pero es un primer paso y se va a seguir en las investigaciones. ¿Cuáles son los, las siguientes medidas que vais a tomar? Pues eh, nuestro grupo está elaborando ahora mismo un, o finiquitando un proyecto que es un ensayo clínico en el que Eh, ...los pacientes con HIV, pero con una enfermedad hematológica de eh, maligna... ...que hayan recibido un trasplante, aunque esas células no tengan esa mutación... Eh, ...seleccionar muy bien qué casos y que cumplan ciertas características específicas... Eh, ...ofrecerles eh, entrar en este estudio para, de forma muy controlada... ...retirar el tratamiento antirretroviral y continuar con el seguimiento... ...de forma muy estrecha para valorar, ver si esa no detección en ningún tejido del, del virus... Eh, Eh, se mantiene en el tiempo En estos ensayos clínicos que, que habéis llevado a cabo y que pensáis lleváis a cabo ¿Sigue teniendo presencia mmm, importante, especial el trasplante de médula ósea o vais a intentar, como en uno de los casos e intentar pues, que también ese trasplante de, de, del, del cordón umbilical haga reacción, porque creo que en uno de los casos no ha tenido la repercusión que se esperaba, ¿no? que no ha funcionado tan bien como el de trasplante de médula ósea. Entonces mi pregunta es, ¿para que sea efectivo siempre, siempre tiene que ser trasplante de médula ósea o vais a seguir probando con algún otro trasplante de células madre aunque no sea de médula ósea? El, el la selección o elección del don, tanto del donante como la fuente de progenitores, es decir, elegir un hermano HLA idéntico, un donante que sea de, de no, no familiar o una sangre, o la sangre de cordón, eh es parte del tratamiento que el paciente requiere, ¿sí? Y eh, tiene que ser en función de el diagnóstico que tiene el paciente y el trasplante que requiera y lo que tenga disponible. Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta desde el punto de vista eh, prioritario, ¿eh? A continuación, una vez que consideramos que el trasplante tiene que ser, por ejemplo, de un donante eh, de los registros y no un familiar porque no lo tiene disponible, pues ahí habrá que buscar la opción de encontrar ese, ese donante que tenga tenga la mutación. Pero esa decisión inicial de qué fuente utilizar tiene que ser como la que hacemos en otros pacientes, sí, eh, que aunque no tengan HIV. Como hemos dicho al comienzo, estás en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Es un centro público y lo has mencionado en la, en la charla que hemos mantenido. La importancia de lo público. Eso es un centro público y ya he leído eh, algunas declaraciones tuyas a propósito de lo importante que es eh, que eh, lo público patrocine y esté detrás de estas investigaciones y del conocimiento y de la universidad en general. Eh, Qué que importante es que todos participemos en, de esto, ¿no? Por supuesto, es de vital importancia y además qué orgullo poder de, llevar adelante este tipo de estudios eh, junto con la asistencia con, ¿no? de la mano de nuestro trabajo diario, eh, no solamente de los médicos sino de todos los equipos de enfermería que se encargan exquisitamente de estos pacientes y que además podamos aprender y compartir con la comunidad científica eh, logros tan importantes. Y qué orgullo que también que estés eh, con nosotros, eh, eh, por tu nombre, mi con alguno pensará en Asia, pero eh, mi es eh, Argentina, eh, formada en eh, Buenos Aires, y ahora nos ayuda, pero yo creo que, en definitiva, ayuda a todos a salir del de eh, paso de la SIDA que ha sido terrible y tantos y tantos estigmas ha generado. Eh, seguramente se está acabando ese episodio tan negro en la historia de la humanidad, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Mi, mi, cuan, eh, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, eh, muchísimas eh, gracias eh, por tu investigación eh, y por tu aportación y por lo que habéis eh, descubierto. La puerta que habéis abierto, como digo, es extraordinaria. Mi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer. Come to me tell you I'm sorry you don't know Qué fantástico y esperanzador esto que nos contaba Mi Kwon, una de las investigadoras de ese equipo español pero en definitiva internacional porque puede ayudar a muchísima gente lo que se está descubriendo, lo que están investigando, ya se han producido los primeros casos de cura funcional los dos primeros casos hay que abrir la puerta a que en el futuro en el futuro uno de los grandes males de la humanidad tenga solución Felices, satisfechos estamos en de poder escuchar a una de las personas la que está en este grupo que tanto, tanto está ayudando a la humanidad este grupo que está consiguiendo abrir una puerta hacia la curación de nada más y nada menos que el SIDA Stance of self